Egunon gusti, gusti oi, bienvenidas, bienvenidos un día más a Kaixo Berriozar, el magazín de actualidad de Berriozar y Retiá. Miércoles 9 de enero de 2013 comenzamos una nueva edición de Caixo Berriozar, como siempre estáis escuchando el 100.8 de FM o eguzquiplaza.net y como siempre también hemos preparado un programa de lo más interesante, como dijo ayer Jaime vamos a hablar de rebajas. Vamos a hablar de las rebajas aquí en Berriozar porque aunque no haya muchos comercios que hagan rebajas, no hay muchos comercios de moda, muchos comercios textiles, sí que hay algunos y vamos a intentar hablar con algunos de ellos, los tendremos aquí dentro de unos minutos en nuestro turno de entrevistas, pero... Eso no será lo único que os ofrezcamos hoy. También eh, os ofreceremos nuestros boletines informativos en euskera y en castellano. Posteriormente, Jaime Iríbarren nos traerá la actualidad de Internet, de la red de redes. Esta vez eh, creo que nos va a hablar de el tan manido discurso del rey o mejor dicho, la entrevista que realizó Jesús Ermida a Juan Carlos Borbón y ya por último os ofreceremos nuestros consejos caseros Pues bien, todo ello y mucho más, como hemos dicho aquí en el 100.8 de FM o en Eguzquiplaza.net en Caixo Berriozar que va a comenzar tarriak bederatzit ditu gaurko honetan, aste azkena da eta hau berri on albistegia duzue berriozar irrettearen albiste emankizunari eta banka etikoa zitza egiten hasiko dugu gaurko kontakizunari, e, ba horri buruzko hitzaldia antolatu baititu, e, antolatu baitute barkatu berriozarren e, berriozarko anteneoa izeneko ausnarketa eta eztabaidarako taldeak beste itzaldi bat antolatu du herrian, fiarek sustatutako banka etikoa izanen da itzaldi horren ardatz nagusia eta Carlos Rey arituko da lanetan, Itzordua kulturgunean izanen da helduden asteko aste azkenean urtagrilak amasei arretxaleko zazpietan. Eta gogorara dizuegu tokiko elkarte kantolatzen dituzten jardueren diru laguntzetarako justifikazioa aurkezteko EPEA amaitzen ari dela urtarrilaren ama bosta duzue azken eguna justifikazio hori aurkezteko. Agiriak ba, derrigorrez izan beharko dira jarduera bakoitzaren azalpen zehatz bat, balantze ekonomikoa, pertsona eskudunak sinatua gainera, gastuen fakturak eta jardueraren berri emateko erabilitea ako Euskarrien kopia bana hori guziaku udaletxean aurkeztu behar dira. Eta datozen egunetako ekimen eta jardueren artean, motxila hogeita bat taldearen videoklip berriaren aurkezpena aipatu behar dugu. Motxila hogeita bat dakizuenez musika talde bat da, Down syndrome edun amabigaztek eta sortzi voluntariok osatzen dute musika zaletasunak eta zailtasunak gainditzeko indarriak bultzatuta. Taldeak videoklip berria grabatu berri du, kalean egindako eta pertsona askok lagundutako musika ekitaldi bat, Eta biztan lehen sentsibilizazioa areagotzeko taldea egiten ari den muebete proiektuaren baitan egin dute lan hori. Berriozarko Ozarko entzunaretoan aurkeztuko dute urtarrilaren emeretzan izan ere liftdap delako hori berri grabatu zen eta herriko hainbat pertsona daude proiektuan besteak beste ba, marea taldeko Kutxi Romero, Ferbin Ferbingonyi eta Miriam Raskin. Emanaldia e, urtarrilaren emeretzan ez iizanen esan dizu egun bezala, Zagrera txaleko zazpietan eta zagrera txartelen prezioa bi eurokoa izanen da. Bestalde eta gai honekin lotuta urtarrilaren amalautik emeretzira taldeari buruzko argazkiera kusketa egonen da ikusgai kulturgunean. Giro Lalbisteak Izpide izanen ditugu orain Berriozarren padel txapelketa Herrikoia jokatu zen iragan asteburuan. Giro bikaina izan zen nagusi parte hartzaile guztien artean eta irabazleak David Okaina eta Jose Antonio Vazquez izan ziren zorionak beraz bi ausoki hauei. Eta kirol kontu gehiago orain gure mendi menditaldeen eskutik Alde batetik Los Amigos de la Montaña mendizaleak taldeak Areso erritik dagoen ulizar mendira eginen du Urrengo ibilaldia sortziun metro baino gehiago dituen mendira Itzordua beti bezala goizeko bederatzietan izanen da Eguzki plazatik abiatuta Eta mendionttuekin jarra dituz beKE meditaaldea ere lanean hasia da bi amahiruko federerazio entziak tramitattzen otsaaiarren amaabostera bitartean tramitatuko dituzte baimen horiek eta bete beharreko agiriak herriko kiroldegian jaso eta utz ditzak eta hor hartua izanen dituzue txartelak ere tramitazioa egin ostean Azkenik beKE meditaaldean federatutako lagunek low costst ikastaro bat egin ali izanen dute hogei euroko prezioan. Pioleta eta kranpoiak erabiliz gelditzeko ikastaroa izanen da eta egun bakarrean emanen dute Nafarroako Mendi Federazioko monitorek. Gure kiosko digitalaren pertsiena zabalduko dugu orain, egunkariak irakurtzeko ordua iritsi zaigu egunkarien edizio digitalak obe esanda Eta beti bezala berria egunkariarekin, hasiko dugu gaurko pasoa oror martin zuberotagriari elkarrizketa egin diote berria egunkarian, eta hori da lerroburu nagusia martinen itzak. Jaso dudan babesa prozesuaren aldeko bilakatu behar da. Yeah. <laughs> Horixe dio oror Martin Zuberoitarrak eta hori da beraz e, ba buru nagusia baina badira beste batzuk ere langabeziak marka utzi du Europan eta 111 kakotch zortzira iritsi da eurogunean eta euskal presoen aferaz e, beste kontu bat beste leherri buru bat espetxeko egoerak okerrera bukatzeko lan istripu baten berri ematen digu berria egunkariak Angile batilda Amurrion, Tuba izandako izan batean. Diario de notizia sartuta aurrera eginen dugu, funtzionarioek lege ekintzak abiarazi dituzte, abenduko extra berreskuratzeko horixe da lerroburu nagusia, baina badira beste batzuk eta oso deigarriak ere adibidez urrengoa. Osasun departamentuak paperi gabeko inmigranteei fakturatu egindie larrieldietako arreta zerbitzua doakoa izan arren ixe diario de notiziazek gaurndakarrien leherroburu nagusienetako bat eta kirroole dagokionez, honakoa osasunak orez esan dio agur kopari bi eta batzen galdu egin zuten gorritsoek bukatzeko, ekonomia kontuak bankazibika burtxara atera izana ikertuko du fiskaltzak deliturik egon zen argitzeko. <gülüyor> Eta gara Euskal Herriko egunkaria hartuko dugu orain esku artean, hauek ere Euskal presoen afera autatu dutute balerroburu nagusian paratzeko, haus titularra, berreunda hogeita lau preso kalean behar luketeia da eta zazpidau dezoilik Euskal Herriko kartzeletan. Bestelako kontuen artean baina gai horrietatik aldendu gabe bi estatuen esku hartze politikoari egotzi dio Oror Martinek berak hartzelatu eta askatu izana eta bukatzeko kirolak osasunaren partida kopako partida atzo, jokoa badago gola falta da Eta bukatzeko diario de Navarra hartuko dugu, eta hause da bere dizio digitalean irakur dezakegun lehenbiziko titularra, traspasoak eta komertzioen salmenta geldiarazi ditu kreditu ezak. Bestelako kontuen artean, e, hause, etxe bizitza librea, euneko amaseik akotx bi merketu da bi mila eta hamabian, eta euneko hogeita mazazpik akotx iru krisialdia asizenetik. Bukatzeko legebiltzarrean Nafarroako parlamenturadoa berri berripapera ondoko titularriarekin PPko legebiltzarkideek notario aurrean utzi dute aurreratutako lansaria aurreratu dieten lansaria bukatzeko Hause Etxantreako labanka den egilea kartzelara. Hau izan da, beraz gaurko albisten, gaurko egunkarien edizio digitalen errepasoa eta orain eguraldiaz mintzatuko gara. aurkoan ere, otz esnatu zaigueguna eguna berrioz 0 e, azpitik bi graduko temperatura minimoak izan ditugu goizaldean, orain bertan 0 azpitik gradu bakarrera gaude eta temperaturek gora egin jendute datozen orduetan ere, amar ba, graduko maksimoak lortu arte. Aurreko egunetan ez bezala, zeruak ez dira oskarbi izanen, lainoak eta hodeiak izanen ditugu arreatxalde partean, eta badirudi horrek e, datozen egun Eta, egunetako temperaturak dituela izan ere, temperatura minimoak ezbait ira datozen egunetan, 0 azpitik izanen, eta termometroak sei eta hamabi gradu artean ibiliko dira, bai bihar baita ostiralean ere. Haux izan da dena beraz, gaurko Albbistegiari dagokionez, informazio gehiago dato zen orduetan berriozar irrraiaarren sintonian, eta ordu Interneten guzki plazaza.u neten Berriozar Irraia en el 100.8 DFM Berriozar y Ratia es un 1.8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 closing in did you ever think that we could be so close like brown No yeah. yeah. Hoy nos vamos a ir de rebajas, nos eh, vamos de rebajas pero no nos vamos muy lejos, nos quedamos aquí en Berriozar haciendo pueblo, haciendo comercio local y para hablar de todo ello eh, tenemos pues a tres eh, comerciantes del pueblo. Por un lado a María Ángeles López de la mercería María Ángeles, a Inoa González de la floristería Riosalín y a Marta Gastón de la peluquería canina ZAUNK. Egunon a las tres. El uno. El uno. muy bien muy, muy formalicas las tres las tres a la vez han contestado al micrófono como les hemos dicho eh, uno también a Jaime que acaba de llegar de llevar a la cría a Mendialdea Sí, te... bueno, a la cría no, a la tropa de críos que llevo. Ah, Cuando bueno, me sí, toca, pues, ya sabes que <ríe> toca más de uno. bueno y, Los tuyos y los de, y, y los, y los, los, de los vecinos. Demás, los de los vecinos. <ríe> bueno, pues como hemos dicho, vamos a hablar de rebajas. Si no estoy mal informado, creo que las tres hacéis rebajas en vuestros respectivos comercios. Eh, empezamos por maría Ángeles. ¿A ti te funcionan? Eh, ¿Las rebajas son un buen eh, acicate para vender más en estas... No suelo poner muchas veces rebajas, porque ajusto tanto los precios que al final pongo de vez en cuando así, pero no, no suelo y durante no, no. todo el año casi solecito vestido rebajas porque justo tanto los precios que luego no puedes rebajar lo que te gustaría esas que ves en Pamplona claro es que igual estamos acostumbrados sí. a los grandes comercios grandes almacenes eh, multinacionales que ponen unas rebajas tremendas que no, no, no, es no es, sé. el pequeño comercio puede igualar esa, esa. es imposible porque además cogemos pequeñas cantidades de todo entonces no nos ponen las ofertas que ponen en las grandes superficies uh -huh. sí, eh, también En el caso de Ainhoa, yo no sabía que una floristería hiciera rebajas, la verdad que no se me habría ocurrido. Bueno, yo tampoco es que haga rebajas así específicamente, lo que pasa que sí que hacemos pues igual pues promociones o pues animar un poco a la gente y, y hacerles comprar un poco por impulso, ¿no? Yo funciono más así porque como dice María Ángeles, sí. lo de los precios lo tenemos muy ajustado Y, y entonces encima para nosotros en la época de rebajas es una fuga de los clientes total, sí. eh, desaparecen de Berriozar mm -hmm. eh, y no es una buena época para nosotras porque... Si durante todo el año ya les cuesta comprar en Berriozar, en esta época es una fuga total. Sí. Y en el caso de Marta, una peluquería canina, pero también tenéis otro tipo de artículos que sí que podéis rebajar, ¿no? En esta... Sí, tenemos tienda con complementos y, y pues ropa para mascotas, entonces aprovechamos en esta época para rebajarlo un poco. Lo que pasa que estamos en lo mismo, que no podemos competir con los grandes... ...porque no compramos cantidades grandes... ...entonces además, aunque lo rebajes... ...no viene una cantidad de gente que como pa' te compense esa rebaja... Sí. ...no es como un centro comercial que va mucha gente... ...entonces aunque lo rebajen, compra muchas claro. muchas personas... Sí. ...a nosotros vale. nos compran poco, entonces... ...realmente casi estás perdiendo, rebajando. Sí. Ayer teníamos en la red un debate... ...que comentábamos aquí en el magazine de Berriacer y Ratia a la mañana... Sobre si era conveniente que, ante la nueva legislación que ha sido muy debatida, que los que las rebajas eh, se pudieran hacer eh, en cualquier fecha del año. Ha habido una polémica ahora, que algunos comercios eh, empezaron las rebajas antes del 7 de enero. Parece que el Gobierno de Navarra ha tomado cartas en el asunto y les va a denunciar, o por no menos ha tramitado una denuncia. Eh, por, por competencia desleal eh, y había quien comentaba que para el comercio pequeño era mejor que bueno pues que las rebajas que cada uno cuando pueda o cuando quiera porque al limitarlas en una fecha muy concreta que al final lo que comentabais también un poco por aquí eh, los grandes comercios eh, tienen más capacidad de poder tirar precios vamos a decir incluso de forma también eh, aunque sea en rebajas pues no muy no muy leal no y, y eso no beneficia menos absoluto al pequeño comercio. Sí, yo pienso que con dos fechas al año igual, pues en primavera y en el invierno como antiguamente se hacía, mm. yo por lo menos recuerdo más así por mis, mi madre, pues que okay, en verano una, una rebaja en verano y una terminaba la temporada y hacían descuentos, y en el invierno lo mismo terminaba la temporada y se hacía, entonces pienso que nos vendría muy bien dos al año mm. por quitar igual el género que te ha quedado ya o que faltan tallas sí. y dices, bueno, pues sí. una rebaja sí pero lo que es ahora que es de continuo ofertas rebajas es que nosotros no podemos con todo eso mm. eh, y vas pasando y bueno yo por ejemplo estoy sola trabajando en la tienda y no tengo empleados entonces voy saliendo por eso porque no tengo empleados para claro. y tienes que hacer todo tú limpiar colocar ordenar todo mm. si sí. eso es algo, eso es algo que la mucha claro. gente no, se, no sí. se plantea a la hora de claro. acudir a las rebajas claro, sí. pero que en vuestro caso es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver eh, tanto en eh, las tiendas que de, de pamplona en las grandes de tiendas como lo que vemos sí, sí. En, en la tele, no que en vuestro caso eh, las rebajas no solo no son eh, una ayuda, sino que a veces, como estabais diciendo sí, sí. antes estáis eh, perdiendo dinero porque muchísima gente eh, se va a Pamplona, sí, pero sí. ¿eso es cosa de las rebajas o es que la gente no tiene costumbre ya de, de comprar aquí en el pueblo? Bueno, es que el problema es ese, entonces eh, para nosotros las rebajas es algo puntual que igual nos, nos afecta un poquito más que durante todo el año, pero para sí. nosotras ya es un, un problema muy grande competir con cualquier tienda de alrededor entonces es que hay veces que ellos tienen los precios más baratos de lo que nosotros compramos, entonces ya partiendo de la base de que nosotros es que no lo podemos hacer Claro. Y nosotros tenemos que pagar unos impuestos, tenemos que pagar unas cosas, y lo que dice María Ángeles, porque estamos solas y, y porque, bueno, pues si no tenemos que llevarnos el sueldo a casa, pues no, nos lo llevamos. Sí, sí, sí, Pero y si hay, no, que, nos meter, y hay que meter sí. más de 40 o 50 horas, se meten. Pues eso, sí. Sí. eso es como los días festivos que quieren abrir, sí, pues que es sí, que al final, sí. nosotras yo por lo menos personalmente tengo que valorar, yo tengo una familia, tengo dos hijas, eso es, eso es. me niego rotundamente a estar un domingo trabajando sí. para Es otro no de los temas, nada. ¿no? Que muchas veces, además, de forma un poco banal, digamos, se hacen entrevistas de estas que se hacen por la calle, ¿no? Es eh, es. Vamos a tomar la temperatura del ciudadano y ¿qué le parece a usted que este domingo esté abierto? Muy bien, porque sí, así sí, puedo venir a comprar. Sí, sí, un sí. comentario muy muy poco pensado, seguramente. Sí. Eh, más pensado en el interés personal de cada uno y poco pensado igual en, en el de los trabajadores y trabajadoras que estáis en el, en el pequeño comercio y que, como comentabas, eh, No poder eh, o, o liberalizar el tema de los domingos, pues fíjate qué faena, sí, ¿no? Sí, es que para nosotras eso, bueno, es lo que nos faltaría ya, tener que abrir el domingo también. Nosotras, eh, claro. Tenemos que vivir a la tienda ya, en todo caso. Sí, por ejemplo, el, el día 23 de, de diciembre eh, decidimos abrir sí, ese domingo sí. porque, bueno, veíamos que todo estaba abierto y dijimos, bueno, vamos a apostar a sí, ver qué pasa, ¿no? Y sí abrimos, pero es que luego no responde la gente, ¿entiende? Sí. Es que son días que además la gente aprovecha para irse a, a comprar fuera. Sí. Entonces sí estuvimos aquí, sí, pero es sí. que luego no nos compensa. Sí. O sea, mejor todos cerrados. Sí, sí, cerrados. sí, sí sin duda. <risa> Cada uno en su sitio, y a su hora <risa> y sí, su día, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el mundo tiene derecho a, a, descansar, a descansar también sí. sí. durante la semana y a estar con, con su familia. La verdad es que cuando ayer estábamos preparando esta entrevista, nos pusimos en contacto con la Asociación de comerciantes que bueno que fueron los que nos ayudaron pues a a contactar, a contactar con maría Ángeles, con ay no con marta y la verdad es que tuvimos eh, dificultades para encontrar eh, comercios que bueno fueran susceptibles de hacer eh, eh, rebajas ¿no? que, que porque había hay mucha hostelería en, sí. en berio usar hay eh, capítulo aparte que algún día sí. tendremos que hablar de también ese tema porque que... hay mucha hostelería pero no sé si funciona eh, mucho efectivamente ese es otro otro tema pero sí. eh, cada vez y menos tiendas. Es, es también una... no sé, es eh, significativo, ¿no? De todo lo que estáis hablando, ¿no? Sí. de Solo de las riebajas, sino de eh, las constantes eh, trabas que tenéis que superar para poder sobrevivir con un pequeño comercio, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es, eh, no sé, eh, qué se podría hacer? O, o no sé si este tema lo habéis hablado en la, en la asociación, si habéis pensado hacer no sé algún tipo de iniciativa entre el comer los pequeños comercios del pueblo. Bueno, nosotros ahora mismo estamos bastante desanimados, la sí. verdad. Entonces, estamos sobreviviendo. Y ahora nuestra meta es un poco sobrevivir e intentar tirar para adelante, pero la verdad que los ánimos están muy muy muy bajos y claro, pues pues se nota. Uh -huh. Al final no hay ganas de hacer cosas porque no hay respuesta y los mismos comerciantes tampoco tienen ganas no te, se, sí. se te acaba la ilusión un poco sí. y, y sé que estamos bastante desanimados sí. de momentos sobrevivimos ayer comentaban sí. en diferentes medios de comunicación que los próximos meses iban a ser decisivos para muchísimos comercios eh, pequeños decían que la responsables de diferentes asociaciones de comerciantes a nivel del estado que los meses anteriores a las navidades habían sido muy malos ...que las navidades eh, no habían sido tan buenas y que quizás las rebajas en algunos eh, sitios podían salvar algunos comercios, pero que si en las rebajas no se salvaban, estábamos eh, a, a pues dos o tres meses vista a, a abocados a, al cierre de muchos comercios. En Berriozar sí. llevamos ya padeciendo el cierre de los comercios desde hace ya bastantes años. Sí, tenemos sí. Estamos, digamos, eh, amurallados por, a grandes superficies, ¿no? Desde que sí, sí, sí, allá, pues, a, a, a, no sé cuántos años hará, 15 años o más, ya que, que, que hicieran, que construyeran el hipereroski a partir de ahí empezaron a construir y a construir y a construir, sí. y sí. siguen construyendo, incluso dentro del propio pueblo urbano, de la propia urbanización, haya mmm, bueno, comercios un poco sí. más potentes que, sí. el, que el, el de una familia. Pero tenemos, por ejemplo, la originalidad, la originalidad de, de quien monta un negocio nuevo. Sí. <ríe> y Yo a, estoy contenta también A, a lo... trabajar con los perros sí, y, y, sí. Y, qué tal, ¿Y qué tal? Yo va, estoy porque contenta porque es nuevo, Llevas dos años Sí, o... llevo tres años, tres años y medio También ya lo monté Cuando empezaba ya un poco la crisis Entonces tampoco tengo eh, años atrás para comparar Yo eh, poco a poco voy creciendo eh, Tampoco tengo muy cercana una competencia directa Y bueno, yo creo que vamos haciendo las cosas bien Y lo que es en tema de peluquería vamos bien Lo que sí que estamos notando este último año eh, La tienda los artículos de tienda ha bajado muchísimo. Sí. Claro, es, es lo mismo, es que no podemos competir en el que tienes una tienda de mascotas sí. y compran el pienso, o sea, lo están vendiendo casi al precio que lo estoy comprando yo. Sí. Entonces, aunque hagas promociones, yo siempre tengo promociones de 10 más 1 en pienso en todo, pero bueno, hay gente que sí que por comodidad te lo compra a ti porque estás cerca, sí. pero hay gente que está mirando el dinero, lógicamente, y, y, y entonces ahí se nota mucho. La peluquería vamos poco a poco y es lo que nos va salvando, pero la tienda va para abajo. Sí. Entonces pues bueno, los precios tampoco puedes bajar mucho más porque si no es trabajar por trabajar, eso es echar la persiana sí. sí, no. casi. Es que pero eres... bueno, pues es sobrevivir, yo estoy contenta por eso. Yo creo que si yo hubiera llevado 10 años seguramente diría, hemos bajado un montón, ¿no? Como todos. Al haber abierto en crisis, pues bueno, vas poquito a poco para arriba. Y sí. María Ángeles, tú ya eres vieja experimentada sí. en estas lides sí. sí. Además eh, eres una referencia en, en Berriozar porque llevas muchos años Y bueno, tienes ya una clientela fija, ¿no? Sí, Supongo, sí, ¿no? sí, eso sí, llevo ya 20 años Y ya pues lo que dices, cuando abrió el Iper Justamente abrir el Iper, abrir yo también Hola. Entonces llevamos 20 años a la hora A ver, vez. a ver puede más <ríe> Sí, estuvimos Y nada, pues va saliendo también lo que dices Pues pequeñas cosas entre la tintorería, los arreglos de ropa eh, pues eso, la Roma, así los botones, pues bueno, vas a poco a poco y bueno, ha habido una temporada buena, para traída baja bastante, todo eso, pero bueno, ahí vas, pues poco a poco y ya ver, ¿no? ver cómo se va aguantando y eso, pero bien, contenta, Y ahí no, pues, sí, Se seguirán vendiendo flores o ya no sí, claro. o, o la gente ya no se quiere <risa> no, no, o solo se vende o solo se vende el 1 de noviembre, Todos los Santos. Ahora ya es un poco ya mucho compromiso y, y bueno, no si, siempre hay, eh, siempre sí. hay gente que se acuerda de de todas las ocasiones especiales con flores, y, y hay gente que tiene mucha costumbre, pero bueno, yo entiendo que tal y como están las cosas, mi, mi artículo es precisamente algo que se puede prescindir. Entonces se nota, pero bueno, siempre hay ocasiones muy especiales en las que, en las que la gente responde. En la que es bueno y saludable comprar una sí, flor y regalársela sí, a, a alguien. Sí, hay gente que tiene costumbre para todos los... ...los momentos de subida especiales... ...que se acuerda, hay gente que nunca se acuerda... ¿eh? Pero se, se, ...se habrá notado también, me imagino... ...que desde que comenzó la llamada crisis... Eh, ...la gente que antes compraba un ramo de 40 euros... ...igual ahora compra unas florecillas... ¿no? ...bueno, pero a mí eso no, sí. me, no me importa... ...yo puedo ajustar los precios y sí, a mí no me importa... ...hacerlo, pero mientras yo siga trabajando... ...y siga moviendo un poquito la flor y, y haga cosas... No, yo soy o sea, ya llevo cuatro años haciendo ese, ese tipo de rebaja entonces bueno eso no es lo que más me, me afecta más me afecta pues pues porque veo que la gente está muy desanimada porque la gente sí. No es que ya no quiera comprar, sino que es que no puede comprar y, y sí. la gente está... Pues eso, notas a la gente que es un... No es que no quiero porque no... No, es que no puedo. Sí. Y eso para nosotros es muy duro porque es sí. muy difícil vender así. Sí. Lógicamente es imposible. Sí. Porque otra cosa es que tenga algo de dinero y no lo quiera gastar, igual le puedes provocar sí. el, la compra. Pero es que de esta, de esta forma es muy complicado porque no lo tienen. Sí. De todas formas y ya para ir despidiéndonos y para no hacerlo con una nota así triste si vamos a animar sí, a la gente sí. a que compren los comercios locales porque tiene muchas ventajas tal vez no se puedan tirar los precios como hacen las grandes superficies en época de ribajas pero hay otras ventajas como puede ser el trato mucho más personal el hecho de que bueno se, el hecho de que puedes conocer a los clientes personalmente saber lo que buscan ayudarles, sí, sí. Eh, no sé en vuestros sí. casos concretos también eh, ofre ofrecéis ese sí. tipo de servicio sí. más cercano, ¿no? Sí, Yo, por lo menos con el tema de la lencería y eso, pues también pues, llegan y te preguntan, y, entonces hmm. les aconsejas así, así, hay veces que te dejan aconsejar y otras veces no, <risa> pero bueno <risa> va muy bien el tema de digo, los arreglos también, pues hace así o hacer no, es muy, pues, es muy directo hablar, voy a estar hablando Yo lo que noté desde que abrí es que <risa> hay muchísima gente que se queda contigo sí. por ese trato cercano sí. que les das uh -huh. ¿No? al final te acabas conociendo ¿no? y, sí. y eso les gusta no que, que, que tengas ese trato cercano y a la gente eso le gusta y ¿eh? yo me doy sí. cuenta que Que, que eso es una baza que, que tenemos, ¿no? Sí. Que al final tienes un trato que en, en una gran superficie no la vas a tener. Uh -huh. Y en la peluquería sí. canina en, eh, en tu caso además tendrás unos cuantos clientes fijos, Sí, ¿no? sí claro, es muchos eh, clientes fijos y hay mucha gente mayor en Berriozar, entonces el que le pongas las cosas eh, cerca, ellos lo agradecen muchísimo uh -huh. sí. y al final estás tratando a sus mascotas, que son su familia, ¿no? Sí. Entonces que tú les trates bien a sus mascotas, eso lo agradecen un montón. ese es otro tema que Eh, me, me gustaría tratar con vosotras porque eh, no pensáis que la, la, la edad media de los clientes del comercio local es más bien alta, es decir, la que la gente joven mucho hablamos, mucho teorizamos, mucho entendemos sobre la situación pero luego a la hora la verdad no practicamos, es decir, la gente joven Pues por la, el modo de vida que sí, llevamos, sí. La, la, la rapidez la el, sí, que, sí. Que con la que vivimos y la intensidad con sí. la que vivimos el minuto a minuto de cada día, el trabajo sí. y alguna que sí, otra excusa, sí, sí. pues al final acabamos yendo a los hiper sí, y a sí, este sí. tipo de, sí. de comercios y no hacemos el esfuerzo de comprar esas dos o tres cósicas en las dos o tres eh, establecimientos sí. diferentes del pueblo, ¿no? Sí, sí. Y ...quizás vemos eso, ¿no? Que no sé si vos, sí. que os ocurre a vosotros... ...el tema de las flores, no sé... ...pero en el, el, el resto de, de, de comercios... Eh, ...se ve que acude más la gente mayor, ¿no? Sí, sí yo sí también en eso lo que dices... ...tienes razón, porque... ...también me pasa a mí que cierro a las 8... ...y ando mal para ir a los comercios... ...y tengo que ir al hiperato a correr... ...entonces yo sé que la gente joven va más también... ...por eso, por el tema del trabajo... ...y sale corriendo eso. y yo tengo más cliente ya ...más mayor también, sí... O sea, ya noto que te vienen mujeres que ya no quieren coger la viavesa, que no, que ir a Pamplona, que tal, y ya te vienen a comprar. por ese... Y o madres con niños con silletas, también, pues porque ahora con la cita para montar en la tubús, para aquí para allí, pues también. Pero ha cambiado un poco, sí, toda la clientela, mucho. Por eso, porque tenemos un ritmo de vida entre los trabajos... Y a la hora de comprar, pues yo también, pues hasta las 8 estás. entonces claro, no vas a estar hasta la 10 de la noche trabajando. Claro. claro. Y entonces quiere, ya te gustaría, y dice, bueno, pues hacer ese servicio también, pero es que claro, no puedes. Y yo me entiendo que sí que las superficies grandes nos vienen bien también, pero lo que dice repartir un poco dice, bueno, pues hoy voy y cojo un poquito de aquí, y el otro día voy y cojo otro poquito de allí y repartir, y entonces a nosotros nos viene muy bien eso también <risa> entonces, eh, El tema de las repartir. flores y de los perros, ahí, sí, no sé eh, sí. clientela, también hay eh, usuarios jóvenes sí, ¿no? sí. Yo, la zona a la que estoy, además yo sí que tengo bastante gente joven uh -huh. y luego mi artículo, pues, hombre no es muy cómodo ir a Pamplona y bajarte sí. con un ramo de flores sí. en la Villa Besa uh -huh. entonces, en ese sentido, sí que Bueno, si tiene que comprar y tiene un compromiso lo hace lo hace sí, aquí. Sí. Entonces, yo sí tengo mucha gente joven, pues porque sí. además, jo, oh, pues los nacimientos y siempre tienes un amigo que tiene un niño y le mandas unas flores sí. y sí. y luego hay la verdad que la gente de fuera compra también mucha flor sí. más que nosotros. Sí. Sí. <risa> tiene mucha costumbre de regalar a las a las mujeres, a las novias o a lo que sea, pues una rosita, un esto y sí tiene mucha costumbre de comprar aquí. Entonces, o sea, bueno, aquí somos un poco Somos un poco más sí, fríos ¿no? sí, sí, sí, sí, Somos un poco y se los topik, duros ¿no? de pelar <ríe> sí, sí. bueno, pues Yo creo que con eso sí, nos vamos a despedir porque nosotros tenemos que pasar ya a nuestro boletín informativo sí, sí. María Ángeles, Ainhoa, Marta es Esquerricasco a las 3 por haber venido hoy aquí sí, sí. a los estudios de Berriozar y Riatía Mucha suerte, no solo en esta campaña de rebajas que como vemos no ah, nos vamos no sale tan bien en Berriozar y en el pequeño comercio pero mucha suerte en general con vuestros respectivos comercios y hasta la próxima. Sí, que, se pase, que se pase que se pase en las rebajas. Tal, tal, tal. ¿eh? Tal, tal. Yo diré como como, como como buenos días princesa de, en el Twitter que dice que yo soy uno de esos del 0,00000001% que todavía no ha ido las rebajas. Sí, bueno, pues es que este casco ahor ahor. Afiando al viento paz detrás de mi Resistiendo a tus intentos te dejo 18 de enero 2013 En acústico, en directo, en los cubas, en clave Me despierto y veo tu boca buscándome Y en tus ojos esos rocos paraísos del amor Sí, Los Cubas ofrecen en exclusiva para ti uno de los acústicos más importantes del año, en clave Quédate con el nombre porque el día 18 de enero a las 11.30 noche los tienes en Los Cubas. Recuerda 18 de enero 11:30 noche en clave en los cubas en directo hey gratis ¿Te lo imaginas? Qué coles 9 de enero de 2013 comenzamos nuestro boletín informativo, esto es Berrión Noticias y empezamos hablando del Ateneo de Berriozar que ha organizado una charla sobre banca ética. El grupo de reflexión y debate Ateneo de Berriozar ha organizado una charla sobre la banca ética de FIARE. El ponente será Carlos Rey y la conferencia se dará en el Culturgune el miércoles 16 de enero a las 7 de la tarde. Y recordamos asimismo que las eh, asociaciones locales de Berriozar deben realizar la justificación de sus subvenciones del año 2012. Y ya están todas ordenando el papeleo porque el último día de entrega de este de estas justificaciones es el 15 de enero de 2013. La justificación deberá incluir obligatoriamente una breve memoria descriptiva de cada actividad, el balance de gastos e ingresos firmado por personas competentes, las facturas de gastos y copias de soportes publicitarios utilizados izados Hablamos de próximas actividades culturales como es la presentación del nuevo videoclip de Mochila 21 en Berriozar. Mochila 21 es un grupo de música formado por 12 chavales con síndrome de Down y 8 voluntarios surgidos por el amor a la música y el esfuerzo de la superación. Este grupo acaba de grabar un videoclip basado en la canción No somos distintos, compuesta por el Berrizartarra Cuchi, cantante del grupo Marea. Este trabajo que es parte del proyecto de Muévete que el, el grupo está realizando para la sensibilización de la población, va a ser presentado en el Auditorio de berrezar el próximo sábado 19 de enero. Esta presentación tiene que ver con en parte con la grabación del Idup se que del Liddup se hizo en berrezar También participaron varias personas de la localidad en dicho proyecto entre otros el mencionado Cuchi Fermín Goñi y Miriam Razkin. El acto comenzará a las 7 de la tarde y la entrada costará 2 euros. Al mismo tiempo se va a exponer una serie de fotografías sobre el grupo desde el día 14 de enero hasta el 19 en el Espacio de Cultura. Y pasamos ahora a la actualidad deportiva con el primer torneo popular de pádel que se jugó aquí en Berriozar. Así es, el buen ambiente fue predominante en la primera edición del torneo popular de pádel que se jugó en las instalaciones deportivas del pueblo. Los campeonatos eh en la modalidad eh, los campeones, perdón, en la modalidad masculina fueron David Ocaña y José Antonio Vázquez. Continuamos con noticias de ámbito deportivo. Los Amigos de la Montaña han organizado una salida al Monte Ulizar. Y será este domingo, día 13 de enero. Los Amigos de la Montaña marcharán a la localidad de Areso para ascender, ascender a la cima del Monte Ulizar. La cita, como siempre, será a las 9 de la mañana desde la plaza Eguzqui.alac. Y por último, recordamos que el BKM Menditaldea sigue adelante con la tramitación de las licencias federativas, así como con la preparación de un curso low cost. Como en años anteriores BKM Menditaldea ha comenzado la tramitación de las licencias federativas de 2013. Para el año en curso, el Club de Montaña Local tramitará las licencias de todos los montañeros que estén interesados hasta el 15 de febrero. Gracias a la colaboración de Berriklan, los impresos con toda la información para rellenar se podrán recoger y depositar en la recepción del Polideportivo Municipal. Este año, como novedad, todas aquellas personas que se federen con BKE podrán realizar un curso low cost para, por tan solo 20 euros. Este curso de autodetención con piolet y cramponaje será de un día de duración y se impartirá será impartido por monitores de la Federación Navarra de Montaña en Belacuá. Abrimos ahora nuestro kiosco digital y echamos un vistazo a los titulares de la prensa, como ya hemos dicho en su edición digital Jaime, cuéntanos qué dicen hoy los periódicos Pues hoy vamos a comenzar con el diario de noticias Los trabajadores públicos inician acciones legales para recuperar la extra de diciembre Yo, de verdad, yo tengo una aliada con esto de la extra que es tremenda, porque ya no sé quién ha cobrado, quién no ha cobrado unos dicen que no han cobrado otros que sí han cobrado, que otros que han cobrado en diciembre y otros en enero estos dicen que van a eh, iniciar acciones legales, por lo tanto no habrán cobrado salud eh, factura la atención en urgencias a inmigrantes sin papeles pese a ser gratuita la fiscalía investiga la salida en bolsa de banca cívica para ver si hubo delito, y no sé si hubo delito o no, pero vaya follón que tenemos y que parece que vamos a seguir teniendo con eh, en relación con Con la antigua caja de ahorros de Navarra Y seguimos este repaso a la prensa digital con Diario de Navarra. La falta de crédito frena los traspasos y la venta de comercios. La falta de crédito, sí, pero igual también la falta de que bajen suficientemente los precios, seguramente, ¿no? Porque no nos dan créditos, pero si no bajan los precios, pues difícil también que se vayan comprando o alquilando o traspasando comercios. La vivienda libre se abarata un 16,2% en 2012 y un 37 con 3% desde que hay crisis, sí, ha bajado, pero no lo suficiente. Recordemos que este es un derecho básico, el derecho a una vivienda digna y sigue siendo caro. Los parlamentarios del Partido Popular depositarán su paga anticipada ante notario, ya lo dijeron que ellos no iban a cobrar la paga extra y la han cobrado Pero no del todo. La han cobrado en el Parlamento, pero la han depositado en un notario. Lo que no sabemos lo que van a hacer en el futuro. Si se si lo va a quedar el notario, lo van a devolver al Parlamento o se la van a cobrar en épocas de bonanza, si es que algún día existen otra vez. Y acabamos nuestro repaso con el periódico Gara. 224 presos deberían quedar libres ya y solo 7 están en cárceles vascas. Son datos que ofrece la Asociación de Presas y Presos Políticos Vascos, Echerat. Hay juego hace falta más gol, ¿de quién estamos hablando? ¿de quién va a ser? Dios de Osasuna, Osasuna. <ríe> y es que o Osasuna se, in, eh, se impuso en el juego a Valencia, pero en Valencia impuso, <ríe> se impuso en el marcador 2-1 y Osasuna fuera de la Copa, que se centre en la Liga Bueno, pues es que ricasco, Jaime, por eh, traernos eh, hasta las ondas de Berriuzar y Riatía, lo que ofrecen hoy los periódicos en su edición digital. Y ahora sí, os ofrecemos la información meteorológica. por enésima vez eh, nos ha tocado un día frío eh, con temperaturas eh, que oscilan entre los 2 grados bajo cero y los 10 eh, grados en estos momentos eh, nuestros termómetros marcan un grado eh, aunque la temperatura seguirá subiendo y ya de cara a la tarde eh, los termómetros oscilarán entre los 6 y los 10 grados en cuanto a los cielos eh, parece que a diferencia de los días anteriores permanecerán nublados en su mayor parte y eso propiciará que las temperaturas de mañana y de pasado mañana no oscilen tanto ya que parece ser que no tendremos temperaturas bajo cero o en torno a cero como hemos tenido hasta ahora sino que serán temperaturas más suaves entre los 6 y los 12 grados.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 Majestad, Majestad, vuestra majestad, vuestra majestad, vuestra majestad, vuestra majestad, vuestra majestad, eh, majestad, vuestra majestad, majestad, vuestra majestad, vuestra majestad, vuestra majestad, majestad especificando y a modo concretando un poco satisfacción. la satisfacción. Con la satisfacción, es satisfecho, satisfechos, es satisfacción, es satisfacciones, es satisfacciones, satisfechos con gran esfuerzo el mayor consenso y el éxito muy satisfecho. Felicidades de nuevo y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, Jaime, saigo susten zentzun dugu. Seguro? <risa> <risa> Gure entzun le guztiek badak itela, da hogenego, zertaz, hitz egingo dugun gau, oh, resta. Bye. Su majestad, Amairu Aldiz, eh, hogei minutu eskaz irandu zuen elkarrizka batean, aipatu zuen Jesús Ermida eh, ustezko kasetaria, esango dugun, E, zera, e, Espainiako erregea den Juan Carlos de Borboni egindako elkarrizketa el famatu horretan telebista espainolean egin. Eta, e, zarantzan jarri gabe, profesioltasuna, edabidetako mm, mm, e, zenbait e, kazetari, zuzendarik eta bar, e, kritikatut e, asko, eta asko, mm. Jesus ermida horregatik izan dut ustezko kazetaria, e, Egin, zio, la, egin zion elkarrizketa, ez elkarrizketa bat izan, zola saldi bat e, e, baizik Eh, era bat eh, laudatorioa, ez? Bai, bai eh, Gehien bat kritikatu dute Jesus Ermida Jesus Ermidanen errua ez da Hori dana paktatuta dagoa aurretik noski, eta are gehiago RDA-rekin lotutako ba, Gerpen publiko bat eh, Bati buruzari galenean Baina, gau Ez keitzion galdetu Esta peinere Aktualitatezko eh, eh, Zera, ez? E... Eh, Sea, monarkiarekin lotuta dauden gauza, e, gauzetas, mm. Ez Iñaki Urdangaren, ez e, botxoana den e, Auzia, <laughs> o Sapania, es e, bueno, pues gaurregun zergatik egin zen? Zergatik prestatu zen elkarrizketa hau Hain zuzen ere, gaur egun Espainiako gizarteak kolokan ikusten duelako monarkiaren existentzia ere nahiko kritikatua izaten ari da Naiko desprestiziatuta eta horregatik aurpegia garbitzeko helburuarekin edo montatu zuten elkarrizketa hau Erabilizuten Jesus Hermi da, erreen adineko adina berberako kasetari famatua eta orain ba, zenbait esaten dugu, bai politikari e, komunikabiletako dabiletako e, izon emakumekoa ba, asko kritikatu dute eta sarean orain entzun dugun, E, zer esaten ez duen bideo hau gehen e, entzun eta ikusten ari den bidea da ez da, gauza hauniz daude honekin eh? lotuta, baina bueno, oso kritikatua haizan da ba, ez delako egia, ez zuzena eman, e, ordu bete iranduzuen, gutxien ez ordu bete iranduzuen e, grabaketa, hogei minutuko elkarrizketa denean, mm -hmm. o, horretaz nahiko txapuzeroak izan dira eta ikusten alda, ele, elkarrizketan nola bere bulego elkarrizketa e, e, gita dute erregearen bulegoan mm -hmm. eta hor badago erloju bat eta erlojuga segundu batetik bestera igual aurreratzen da, hamar minutu ez. eta orduan konturatu harrapatu e, harrapatu dute erregearen elkarrizketaren zera e, akatz hori, horri, horri esker ez. erloju famatu famatu izango den erloju horri Ezker eta noski ba, e, e, bere etxeak e, erregiaren etxeak e, arkitu behar izan du publikoki, baiet eten egin behar izan zela. Elkarrizketa, E, askotan erregea trabatzen zelako eta ezekielako eran zuten, nahiz eta aurretik itxor, e, bai, bai, itzartutako, itzartutako galderak ziren, galderak, e, ziren ez? Ba, e, bueno, horretan ikusten dena da e, bueno, alde batetik e, gesurra esan zuela erregea esan zuenean osasunez osongi dagoela, eta bestetik pues, eh, betidanik jakin izan duguna oso trebea ez dela gizona eta oso, oso eh, islari ona ez da ere Bueno, pues después de nuestra particular visión de la entrevista al rey Juan Carlos Borbón por parte de Jesús Ermida, es hora de despedirnos. Son ya las 10 y 3 minutos de la mañana, así que nos vamos a marchar. Eso sí, mañana volvemos a partir de las 9 de la mañana aquí en Berriozar Higratia, en el 100.8 de FM o en Eguzquiplaza.net. Así que, sin más, Agur Jaime, Agur, Jones, Agur Berriozar. Agur Berriozar.